Haití Den Radio, Haití Den Radio, una emisora que apuesta por la calidad. ¿Esta es la puerta que me conduce al programa? Bienvenidos, esto es... Camalache. Camalache. Una vitrina desordenada de frases, ideas y sonidos. Un programa solo para escuchar. Con María Noel Gómez. El mundo fue y será una porquería Pero, no te creo En serio Es verdad Pero no puede ser Ignorante, sabio, chorro pretencioso estafador O sea, ese mensaje no es lenguaje de dado Le tienes que escribir gilipolleces Como ti, ti, ti, ti Pues tú, y tú estáis cerrados con H y sin H Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Un programa solo para escuchar Parece que no entiendo nada Camalache. Si es lo mismo el que labura Noche y día como un buey el que vive de las minas el que mata, que el que cura o pues está fuera de la ley 6 de la tarde con 49 minutos en Estados Unidos. Esta noche se espera que el presidente Barack Obama anuncie el envío adicional de unos 30.000 efectivos a Afganistán en un plazo de 6 meses. Vamos. Bienvenidos, estamos en otra edición de Kambalache aquí en Haitiden Radio que nos pueden escuchar en directo o también en podcast en www.aitidenradio.net y nuestro mail personal de cambalache es Kambalache, ya casi me lo olvidaba, arrobaaitidenradio.net, repito, cambalache, arrobaaitidenradio.net, ahí nos pueden mandar sugerencias, comentarios, salutaciones y demás. El tema del día es... ¿Qué tienen en común Canarias, Estados Unidos, Afganistán con el heito que es un programa que realiza esta casa de la mano del señor Oscar Izquierdo, Emilio Pastor, etc, etc, etc? Pues en Cambalache se han reunido todos y a ver qué resulta. Así que empecemos este viaje de la mano del señor Héctor Martín en Los Controles. Bienvenidos a Cambalache. Es curioso que llamen... Eh, a estas cosas, misiones de paz? Hombre, es curioso, pero yo creo que los americanos siempre empiezan una guerra con, con ese mensaje. Lo hicieron así con, con la guerra de Irak y siempre ha sido su su digamos su digamos eh, excusa perfecta para, para comenzar una guerra. Pero la historia de Estados Unidos, recién escuchábamos precisamente qué es lo que opinaba la gente del heito Está plagada de acciones de paz a través de la violencia. No soy psicóloga. Pero hay una especie de delirio persecutorio que tienen. Todos son enemigos para ellos, salvo que sea de Estados Unidos. Y aquí un fragmento de la historia realizada en clave de humor por los fabulosos autores de South Park. Es hora de contaros una historia breve de Estados Unidos de América. Hola, niños y niñas. ¿Listos para empezar? Era así una vez en Europa unas personas llamadas peregrinos que tenían miedo de ser perseguidos. ¡Sí! Y se embarcaron rumbo al nuevo mundo donde ya no volverían a pasar miedo nunca más Estoy muy tranquilo Sí, me siento mal Pero cuando llegaron a tierra los recibieron los salvajes Y se volvieron a asustar Y los mataron a todos Se podría pensar que cargarse a toda una raza de gente los calmaría Pero no Luego empezaron a sentir miedo unos de otros ¡Bruja! Entonces quemaron brujas En 1775 empezaron a matar a los británicos para poder liberarse Y salió bien, pero siguieron sin sentirse seguros Y aprobaron una segunda enmienda Según la cual todos los hombres blancos podían conservar su arma Amo mi rifle, amo mi rifle Lo que nos lleva a la genial idea de la esclavitud Veréis, por aquel entonces los blancos también tenían miedo a trabajar. Así que fueron a África, secuestraron a miles de negros y les trajeron a América a trabajar muy duro sin ganar nada. Y no digo sin ganar nada como cuando dices... Trabajo en Walmart y no gano nada. Quiero decir cero dólares. ¡Nada! cero. Hacerlo de esa manera convirtió a Estados Unidos en el país más rico del mundo. Sirvió a tener todo ese dinero para tranquilizar a los blancos. ¡Qué va! Aún tuvieron más miedo y eso porque tras 200 años de esclavitud la población negra superó a la blanca en muchas partes del sur. Ya os imaginaréis lo queriendo después. Los esclavos empezaron a rebelarse y al viejo amo le cortaron la cabeza. Cuando los hombres blancos se enteraron de eso se pusieron a gritar. ¡Quiero vivir! ¡No me mates! ¡Oh gran hombre negro! En el momento crítico apareció Samuel Colt, quien en 1836 inventó la primera arma que se podía disparar una y otra vez sin tener que volver a cargarla. Y todos los blancos del sur gritaron... ¡Sí! ¡Sí! Pero ya era tarde. Poco después, el norte ganó la guerra civil y los esclavos fueron libres. Sí, libres para cortarles la cabeza a todos los viejos amos. Entonces estos dijeron... ¡Vamos a morir! Los esclavos liberados no se vengaron. Solo querían vivir en paz. Pero los blancos no acabaron de creérselo, y entonces fundaron el Ku Klux Klan. Y en 1871, el mismo año en el que el clan se convirtió en una organización terrorista, también se fundó otro grupo, la Asociación Nacional del Rifle. Muy pronto los políticos aprobaron una de las primeras leyes sobre armas. Era ilegal que una persona negra poseyera un arma. Fue un gran año para América. El KKK y la ANR, claro que no tenían nada que ver entre sí, solo fue una coincidencia. Un grupo apoyaba la posesión responsable de armas y el otro disparaba y linchaba a los negros. Y así siguieron las cosas hasta 1955, cuando una mujer negra infringió la ley negándose a viajar en la parte trasera de un autobús. Los blancos no podían creérselo. ¿Eh? ¿Por qué no viaja detrás? ¿Qué está pasando? Y ahí se armó el gran follón. Todos los negros del país empezaron a reclamar sus derechos y a los blancos les entró el acojone total y gritaban... ¡Huy de, ¡Huy de aquí! Y lo hicieron. Huyeron a las afueras donde todo era blanco, limpio y seguro. Compraron 250 millones de armas. Pusieron cerrojos y alarmas en sus casas y barreras para entrar en sus barrios. Por fin estaban a salvo, protegidos y bien cobijados. ¡Ay! Y todos vivieron felices y comieron perdidos. Y porque así son ellos, y así les gusta ser y no los va a cambiar nadie, vamos a escuchar a Mario Biondi, un cantante italiano, cantando This is what you are, o mejor dicho, en español, eso es lo que eres, porque eso es lo que son Knock out and knock me down Hug me when I'm sad Take my eyes and look around Take my ears and listen to the stars This is what you are Knock me down, knock me out Make me feel shy But when you hold me in your arms I could just forget the tears I cry This is what you are This is what you are Write your number on my walls That's all you gotta do Carve your shadow on my soul Even when you break my heart This is what you are Light on This is what you are Shine a light, a, light, a light. Shine a light, a light. Sad Take my eyes To look around Take my ears To listen to the start This is what you are Knock me down Knock me out Make me feel shy But when you hold me In your arms I can just forgive The tears of pride This is what you are Say oh you are, a liar, this is what you are, Whoa. En las ondas Seguimos con más Si sí, es cierto que eh, Obama se encuentra con, con esta guerra cuando llega a la presidencia de los Estados Unidos y yo creo que no le ha quedado más remedio que que hacer caso a las recomendaciones que le hacen los mandos militares que le indican que o mandan más, más soldados o a aquello se le va a ir de las manos, que es lo que parece, ¿no? Eh, se le está yendo eh, el control del país, que no solo es Afganistán, sino que esto ya se eh, está yéndose hacia Pakistán. Porque lo tenían controlado en algún no, momento. No, no han tenido ningún momento controlado, yo creo. El presidente Barack Obama dejó clara su política hemisférica para Afganistán. Se estima que el costo total del incremento de tropas estadounidenses en esa nación asiática costará unos 30.000 millones de dólares. La evaluación está completa. Y como comandante en jefe, he determinado que es un interés vital para nuestra nación enviar 30.000 soldados más a Afganistán. Después de 18 meses, las tropas desplegadas comenzarán a regresar. Estos son los recursos que necesitamos para tomar la iniciativa, mientras se construye la capacidad afgana que nos permita realizar una transición responsable de nuestras fuerzas en Afganistán. Pero para muchos, sin embargo, esta acción no es la más conveniente, porque más allá de la fuerza, lo que se necesita es otro tipo de acción. Así resumimos la opinión de varios analistas políticos en la voz de Teobaldo García, un analista de la CNN. ¿Cómo Occidente o estos países occidentales o esta fuerza occidental es capaz de lograr que políticamente Afganistán cambie? Porque lo que ha ocurrido es que tienen un presidente que ha sido reelegido con mucha sospecha, con la sospecha de fraude, que ha perdido legitimidad, para conseguir respaldo interno ha tenido que negociar directamente con los antiguos señores de la guerra, incluso con algunas fuerzas irregulares y por lo tanto no hay seguridad en Afganistán, no hay un Estado que realmente esté funcionando y lo que eh, Estados Unidos en particular allí ha pretendido, que terminar con los talibanes, no ha ocurrido los talibanes están cada día más fuertes, ¿por qué? porque han recogido la tradicional impronta afgana que resistir a los invasores a los persas a los británicos que estuvieron tres veces ahí eh, a los soviéticos y ahora a estas fuerzas occidentales por lo tanto, eh, muchos dicen eh... La guerra lo dijeron algunos militares estadounidenses presionando para que se aumentaran las tropas, que es lo que va a anunciar Obama en el curso de esta tarde noche. La guerra se puede perder. La pregunta que uno se hace es, ¿acaso esta guerra se puede ganar? Yo creo que la guerra en Afganistán no se puede ganar. Lo que se puede ganar es otra cosa y no pasa solo por la arma o más tropas, sino por una solución política que por el momento se ve muy lejana. Pero... ¿Cuál es el origen de todo esto? Pues vamos a remontarnos un poquito en la historia, en los orígenes del conflicto en que Afganistán precisamente comienzan en 1979, cuando la invasión soviética a territorio afgano. Estados Unidos, aunque no abiertamente, subvencionó la preparación de guerrilleros y la adquisición de armamento para la resistencia musulmana. Y dentro de los líderes de esta guerra estaba a que no saben quién, Osama Bin Laden, hoy su peor pesadilla. Finalizada la guerra y tras su expulsión de Arabia Saudita por promover rebeliones en contra de la Casa Real Bin Laden se estableció en Afganistán, gobernada en ese entonces, en el año 96, por fundamentalistas musulmanes. Es ahí donde se idearon, según y presuntamente dice Estados Unidos, los atentados sufridos por este país el 11 de septiembre. George Bush, convencido de esta idea de que Bin Laden era el responsable de los ataques, comienza la invasión en Afganistán. La guerra de Estados Unidos contra Afganistán comienza el 7 de octubre del 2001. Estados Unidos arguía tener pruebas de la presencia de arsenales de armas nucleares y bioquímicas en territorio afgano y en noviembre se marcó el final al gobierno talibán, subiendo al poder Hamid Karzai, nuevo gobernante de Afganistán y también muy discutido. Sin embargo, el objetivo de la intervención norteamericana no se cumplió. Osama Bin Laden no fue nunca capturado. La guerra se agudizó y hacia finales del año los afganos se manifestaban descontentos con el gobierno de Karzai. Sin que hasta ahora haya señales de finalización del conflicto. Entonces, en 2001, solo cinco meses y medio antes del 11-S, la administración de Bush dio la bienvenida a un enviado especial talibán que iba a hacer una gira por Estados Unidos para intentar mejorar la imagen del régimen talibán. Ustedes han encarcelado a las mujeres. Me parece espantoso. Siento mucha pena por su marido. Debe de pasarlo muy mal con usted. Aquí está el funcionario talibán visitando a nuestro departamento de Estado para entrevistarse con funcionarios estadounidenses. ¿Por qué motivo la administración de Bush permitió que un líder talibán visitara Estados Unidos, sabiendo que los talibanes daban cobijo al hombre que había atentado contra el destructor Kohl y nuestras embajadas en África? Supongo que el 11-S puso fin a eso. Cuando la invasión de Afganistán se completó, instalamos allí a su nuevo presidente, Hamid Karzai. ¿Quién era Hamid Karzai? Era un ex asesor de UNO-KALU. Bush también nombró nuestro enviado en Afganistán a Zalmay Khalilzad, que también había sido asesor de un local. Supongo que ya se darán cuenta de a dónde nos lleva esto. En menos que canta un gallo, Afganistán firmó un acuerdo con sus países limítrofes para construir un gasoducto que atravesará el país para transportar gas natural desde el mar Caspio. Ah, y los talibanes... Bueno, la mayoría escapó, igual que Osama Bin Laden y la mayor parte de Al Qaeda. El terror no se limita a una sola persona, y él es es solo una persona que ahora ha sido marginada. Así que no sé dónde está, y para serle sincero, realmente no me preocupa. Pero ahí no quedó todo. Algo sucedió en el 2003, la guerra de Irak, recuérdese que fue el mayor descrédito para Estados Unidos. Una historia conocida, pero qué recordaremos en estos fragmentos de las mentiras de la guerra. El presidente, de forma muy intimidatoria, nos dio a mi equipo y a mí indicaciones muy claras de que quería que volviéramos con la conclusión de que detrás del 11-S había una mano iraquí, porque habían estado planeando hacer algo con Irak antes de acceder al poder. ¿Le preguntó por alguna otra nación aparte de Irak? No, no, no, no, no, no en absoluto. Fue Irak, Saddam, investigue e infórmeme. ¿Y sus preguntas fueron más sobre Irak que sobre Al-Qaeda? Desde luego, desde luego. No me preguntó por Al-Qaeda. ¿Y qué reacción tuvieron el secretario de Defensa, Donald Rand? y su ayudante Paul Wolfowitz. Bueno, Donald Rumsfeld, cuando hablamos de bombardear la infraestructura de Al Qaeda en Afganistán, dijo que no había buenos objetivos en Afganistán. Bombardeemos Irak. Entonces dijimos, pero Irak no tiene nada que ver con esto, pero eso no pareció importarle mucho. Powell dijo que Irak contaba con 7 laboratorios móviles de armas biológicas llegó a mencionar que estaban a un paso de la fabricación de la bomba atómica aportó extractos de conversaciones telefónicas entre oficiales iraquíes dando órdenes de limpiar las instalaciones militares y habló de lanzaderas de misiles de alcance superior al permitido en definitiva toneladas de armamento letal Era el 4 de febrero del año pasado y Estados Unidos quería ganar adeptos para su causa, atacar a Irak porque suponía un peligro para la paz mundial. Este soldado opina que basta ya de tantos aplazamientos. Afirma que necesitan ir a la guerra, que Saddam ha tenido ya demasiadas oportunidades. Nadie está en esto por el control del petróleo iraquí. No se trata de eso. Se trata de frenar a ese dictador. Así liberaremos al mundo del temor a las armas de destrucción masiva. De eso se trata. Este es el mapa de Irak y el objeto de deseo de 24 multinacionales petroleras por lo menos. A pesar del embargo, todas han intentado negociar con el tirano Saddam los futuros derechos sobre los pozos iraquíes. No hay ninguna bandera estadounidense. De momento, solo las firmas rusas, chinas y francesas explotan petróleo en Irak. Todos los gobiernos tienen información de carácter reservado y el gobierno español tiene información, evidentemente, que el régimen iraquí, que el régimen de Saddam Hussein pues en función del armamento que tiene, armamento biológico, armamento químico, de sus vinculaciones con grupos terroristas, supone efectivamente una amenaza para la paz y para la seguridad del mundo. Y supone también una amenaza para la paz y para la seguridad de España. Y esto fue un descrédito mundialmente conocido. Algunos países... Eh, se aliaron a esta invasión, como fue Inglaterra, si mal no recuerdo, bueno, España, Francia se retiró a último momento y la ONU también. Sin embargo, Bush actuó y invadió Irak sin consentimiento de la ONU. Un descrito que decíamos llevó a muchos a mofarse, porque los motivos que dio Estados Unidos para invadir Irak fueron una burla para el mundo. Si no, escuchemos este fragmento. Ahí va, tú me una guerra. Ya y fue volando, a qué follón, que no vio un misil, a qué follón, ni advertencia, destrucción, a qué follón. A qué follón, a qué follón con rempasión. Ay, que follo, ay, que follo, sin solución. Hola. Por máis que se preguntan, no la razón. Ay, que follo, porque esta guerra chum. Ay, que follo, me la inventao yo. Ay, que follo, ay, que Nunca y no dejaste tivo, dame misiles Una guerra sin fin A lo que dice que te tengo bordo Bueno, paso por el coro viva, viva el consumo Si no lo lo resumo El día que descubrirás al Justiciero 26 de marzo El día que conocerás a... En anteriores episodios de George Bush hay... Un Justiciero Serial Estreno miércoles 26 de marzo Actualidad, Actualidad Cultura Y lo que nos pidas Y lo que tú nos pidas En Camalache punto de empezar Las tortugas también vuelan dirigida por Banham Govadi Kurdistán es un territorio enclavado entre Irán, Irak y Turquía allí sobreviven como pueden unos niños cuyo trabajo consiste en desmontar minas antipersonales algunos de esos niños son los protagonistas de este alegato pacifista con picos de emotividad a Somos vuestros mejores protectores con nosotros estaréis a salvo ¡Hemos venido a protegeros! Un peliculón. Hace años que busco a una muchacha exactamente como tú. Yo soy el responsable de los niños del pueblo. Tengo que hacer que ganen dinero. Ese es el ruido de los pasaportes americanos. ¿Dónde estás? Quiero comprarlas, quiero alquilarlas durante tres meses. Tengo minas por valor de 600 dinares. Son minas americanas de primera calidad. Dale las armas. Sí. Son unas buenas armas. Un programa para pasarlo muy bien. Muy buenas tardes. Nivaldo, ¿qué se juega Barack Obama en este anuncio de esta noche? A ver, se juega buena parte de su prestigio internacional, vale decir, de su, de, de su política exterior. Eh, durante su campaña, Barack Obama insistió mucho en que había un esfuerzo eh, que no estaba bien focalizado con eh, las tropas en Irak. Y dijo, textual, hay que llevar la guerra al lugar apropiado y ese lugar... Es Afganistán. Recién lo que escuchábamos era a Hussein al que es el músico de la banda sonora de la película Las Tortugas También Vuelan y que tiene mucha producción por detrás. Lo que escuchábamos recién era Ney En toda misión de paz hay que ir bien preparado. Para ello, los útiles consejos del señor Tonio García. Entrevista realizada por los colegas del heito Si usted va a misión de paz, usted tiene que ir con un calenicón. Kaleniko, el, kalashnikov. Kalashnikov. Bueno, kalashnikov. No que, que, que es un armamento ruso. De sienta, los comunistas. 700 se, los... balas rodeadas entre el cuello y la cadera. desienta 700 una detrás de la otra. Nací bien puestita. To Ese Toño, hombre va a ir deslomado, ¿eh? Toño, 700 por, por algo en concreto, porque es un número... No, porque es un número que siempre los militares tienen en cuenta, el 7... 7 por 0 elevado al cuadrado Logaritmo de 46 Es un cálculo que, que, hay, que existe es, es una matemática Igual que internet surgió en los militares También el, el sí, 700, 700 también 700 un... balas pero Sete... ¿Y ese hombre puede con 700 balas encima del cuello? Hombre, que está preparado Porque estamos no estamos hablando de cualquiera Es una lo persona pacífica pero tiene que estar pero... como un <risa> Yo lo veo deslomado ese hombre ¿Y qué más? Porque ahí no nos quedamos bueno. 700 balas Usted tiene que llevar una granada por un lado, otra por el otro. Sí. ¿Barreno no, no? No, granada eso está preparada. Después, en la mochila tiene que llevar un lanza granada. Sí. ¿Correcto? Sí. Una pistola en el cinto. Sí. Otra chiquitita dentro dentro de, del chaleco. Todo esto para ir de misión de, paz? de misión de paz. Para que la gente te tenga respeto y haya paz para todo. Para, para el que se lo encuentra... Solo, diga, con, la tener, mirada, solo con la mirada. Solo con la mirada ya hay paz, ¿no? no, no hombre, hombre, a mí me gustaría... una persona tranquila, no, es una persona que va caminando mm, con todo ese armamento, pero va una persona mm, imponiendo la paz. Sí. Porque la, la, paz no nunca se, me mejor dicho. la paz no se da como será en la iglesia, la paz se impone. Claro. Pero... ¡Qué aire de paz que se respira en esta cabina! Pues ese es el aire de paz que nos dejó el señor Tonio García, eh, especialista del heito y nos vamos a escuchar despacito porque estamos inhalando la paz, digámoslo de alguna manera. Nos vamos a escuchar a Escuirre Nat en Natsipper, en Ain't You, o en español Eres Tú, banda que conocerán de la vieja película La Máscara. ¿La razón? Ninguna, simplemente porque nos gusta. en las ondas seguimos con más cuando Obama como candidato habló de poner más énfasis en Afganistán, creo que muchos de nosotros pensábamos que iba a ser para la reconstrucción civil saber que va a gastar más en lo militar, que significa más tropas más bombardeos por aviones, no tripulados más violencia Es una disección para muchos que votaron por él. La población exigió el retiro inmediato de las tropas en su territorio e instaron al mandatario a dar prioridad a temas de interés nacional como la política migratoria. No, no solamente Estados Unidos va a enviar tropas a Afganistán, sino que también la ministra de Defensa de España ha hecho estas declaraciones. Vamos a escuchar las declaraciones de la señora Karma chacón España... Voy a hacer una declaración institucional. ¡Corneta! Hola. Soy la ministra Chacón. ¡Va, ah, corneta! Hola. Soy la ministra Chacón, la ministra de Defensa. Y quiero hacer una declaración institucional. ¡Corneta! ¡Corneta! Bueno, corneta, ya te vale, ¿eh? Venga, a lo vuestro. Bueno, vamos a ver. España, tía. La verdad es que los afganos estos son unos bordes increíbles, ¿eh? Es que verdad, es que es súper fuerte. ¿eh? Es que es A ver cómo os lo explico. Un afgano es como juntar a la Esteban y la Campanario, ¿vale? La misma mala leche. O sea, nuestros soldados están allí en su país, en Afganistán, y están allí... Es un chiste del ejército, mola. pues, pues Nuestros marines ibéricos están allí como... ¡Ay! ¡Cuidado, soldados! Están allí como de súper buen rollo, ¿no? Y no en pie de guerra. Están así, ¿sabes? Pues con talante y con la mano en la ceja y tal. bueno pues, Nada. Los afganos están... ...bumba, bomba, que te bomba... ...contra nuestras tropas... Dios dios afganos... ...cortaos un poco... ...me cachis... ...ni que fuerais de Pozuelo... ...eh... ...los afganos... ...en fin... ...que me he visto en la obligación... ...de mandar... ...200 soldados humanitarios más... ...a ver si conseguimos inculcarles... ...atención, soldados... ...nuestra filosofía de la guerra... ...paz y amor... ¡Y a sus pasaros! Los magníficos justicieros Los magníficos justicieros Los magníficos justicieros Pero también hay otra cara de esta moneda, el descontento de la gente que votó por Obama. Pues es un poco lógico porque no estaba dentro el envío de tropas de las promesas de campaña. Entonces, las preguntas que se abren son varias. ¿Qué esconde este envío de tropas a Afganistán? ¿Qué hay detrás de todo esto? Para saberlo mejor, escucharemos la opinión del alcalde de la Victoria, el señor Manuel Correa, entrevistado en el programa El heito Bueno, están hablando de Afganistán y yo quiero hacer una reflexión. Eh, esto me parece que, es como dijo Marx, eh, lo de Afganistán es el opio del pueblo. ¿A qué se refiere? Mire que en Afganistán hay opio. Bueno, que en realidad, eh, quien ha sufrido más esto son los yonkis. Vamos a ser claros porque desde... Obama siempre ha tenido... Una... ¿Los yonkis se refieren a los yanquis? O a los... No, los yonkis son los más afectados en el tema de Afganistán. Hombre. Pienso yo, han disminuido y, y por ahí van bueno, los tiros también. En parte eh, ha pensado en eso... ¿El señor alguien. Obama? Obama seguro que pensó en eso. le Estaba acostumbrado a que le pidieran una libra... Eh, en este caso un dólar eh, a la salida de la Casa Blanca y decidió acabar con eh, las plantaciones de opio en Afganistán. es lo que pasa? ¿Qué? Al coche. ¿Qué le pasa al coche? Venga, alárgate. ¿Qué es lo que quieres? Estamos robando el coche. ¿Pasa algo? que es mi coche? Tú te lo has buscado. Hemos oído disparos. ¿Qué ha pasado? Les he enviado un mensaje. Y bien, si la invas invasión de Irak detrás de eso era el tema del petróleo y el tema del gas, ¿por qué no puede ser ahora el opio? Es una es que es una opinión muy válida del señor Manuel Correa. ¿Y quiénes son siempre los más señalados de consumir drogas? Pues todos lo sabemos, los jóvenes, porque les gusta probar cosas nuevas eh, y demás. Y de Le Luthier, que en esta casa nos encanta, vamos a escuchar los jóvenes de hoy en día y se van a dar cuenta por qué los asociamos con las drogas. El diálogo con la juventud se ha tornado dificultoso. Sobre todo para los que ya hemos pasado a los 30 años. Bueno, los 40. Los que tenemos cuarenta y tantos. 40 y 20. Es verdad que a nosotros el paso del tiempo nos ha modificado. En materia de sexo, por ejemplo, lo que antes nos parecía moralmente inaceptable, ahora nos resulta tristemente inalcanzable como dicen los libros de sexología cuantos más años acuestas más te cuesta y menos te acuestas pero las chicas las chicas también han cambiado antes cuando éramos jóvenes cientos nos concedían sus gracias por pasión ahora gracias y por compasión no ceden el asiento Para colmo, cuando nos sentimos atraídos por una mujer, si es muy joven, una voz interior nos dice podría ser tu hija. Y si es muy mayor, podría ser tu esposa. En efecto, el paso del tiempo nos ha eh, modificado y ya no somos los mismos. Pero los jóvenes... Los jóvenes están desorientados. Por eso a continuación les cantamos la siguiente canción. Los jóvenes de hoy en día. Los jóvenes de hoy en día ya no tienen ideología. Solo piensan en las drogas, en el sexo y en orgías. Los jóvenes de hoy en día Ya no distinguen el mal del bien Ya no hay ley, ya no hay derecho Y solo sexo es lo que ven Se inician en el sexo a una edad muy temprana En mis tiempos aguantábamos hasta las primeras canas Es que hoy por televisión porquería En mis tiempos en cambio televisión no había Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal y bien Ya no hay ley, ya no hay derecho, solo sexo es lo Los jóvenes de hoy en día se comportan como serlos Piensan continuamente en el sexo Yo por más que pienso, no me acuerdo. Van a la discoteca a bailar hasta caerse. ¿Dónde quedó la dignidad? Van a la discoteca a consumir alcohol. ¿Dónde quedó la decencia? Van a la discoteca a conocerse. ¿Dónde quedó la moral? Y de la discoteca se van a hacer el amor. ¿Dónde queda esa discoteca? Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen mal del bien, ya no hay ley, ya no hay derecho, y solo sexo es lo que ven. Los jóvenes de hoy en día creen que pueden hacer todo lo que quieren, pero no pueden dejar sus deberes, no pueden vivir en la luna, no pueden tener a todas las mujeres. Nosotros también queremos algunas. No tienen ideología Porque consumen droga Solo les importa la moto y el coche Porque consumen droga Bailan durante todo el día Porque consumen droga Y hacen el amor toda la noche ¿Qué droga consumen? Los, los jóvenes de hoy en día Ya no distinguen el mal del el bien, bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho, no hay derecho a que lo pasen también. En las guerras, en definitiva, sea cual sea el motivo, nunca hay ganancias. Es más, recordemos, bueno, ahora no tenemos a la mano la cantidad de muertos que hubo en Irak y la cantidad de bajas que hubo también de parte de Estados Unidos. Como decíamos, en las guerras nunca hay ganancias, siempre se pierde, sobre todo vidas humanas. Y de Beck vamos a escuchar Loser o Perdedor. are concluido este sobrevuelo de la mano del heito, vieron que tenía todo que ver con Afganistán y Estados Unidos. Pues les vamos a dar las sintonías para que nos escuchen en vivo o también en diferido de Haití en Radio FM 107.4 Norte de Tenerife y este de La Palma. FM 107.0 Santa Cruz de Tenerife y Zona Metropolitana, 103.1 La Laguna y Zona Metropolitana, 96.5 Sur de Tenerife y La Gomera, 93.4 Valle de Huimar y Sureste de Tenerife, 96.1 Las Palmas de Gran Canaria, Arukas y Zona Centro y para todo el mundo all of the world www.itdenradio.net porque aquí también somos muy internacionales. Así que entre Afganistán, el Reino Estados Unidos, el señor Héctor Martín que está en los controles, les decimos hasta la próxima y adiós. Hasta que camba la H. En la próxima edición de esperamos. Con María Noel Gómez El mundo fue y será una porquería Cambarache Aquí, en Iturrada de Siempre Noche y día como un buen Un programa solo para escuchar Que el que mata, el que cura No está fuera de la ley Haití Den Radio Haití Den Radio Emisora que apuesta por la calidad Bueno Hacer una cadena de solidaridad No era una idea nueva Ya sabes, echar una mano a alguien y que este Ayude un tercero, pero pensé que Ahora que corren tiempos difíciles, hay que rimar El hombro, y empecé ayudando A doña Olga, y después de ella echó un cabo a Elena La gente está respondiendo Y es que, con la ayuda de todos El 2010 puede ser diferente Puede ser como lo hemos soñado Feliz Navidad Gobierno de Canarias. Si alguna vez te has sentido solo en un mundo de desconocidos o te despiertas preguntándote quién soy, de dónde vengo, ¿qué hago aquí? Si alguna vez imaginaste que existe una vida mejor, pero sin saber dónde, te espero cada sábado a las 11 de la mañana en El Despertar, un programa que te ayudará en tu camino a la plena autorrealización. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Haití Den Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Haití Den Radio, una apuesta por la cultura.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 Un espacio para debatir y disfrutar el folclore y las culturas del mundo. Con nosotras Carolina Soto y Sofía Rodríguez. En Haitiden Radio, una emisora, una emisora que apuesta por apuesta la por calidad. calidad. Que, que ya está bien, que como broma ya está bien. Ah, ah, ah. Déjenme salir. El escenario cultural ya tiene su espacio... En Haití Den Radio, de lunes a jueves, La Mirilla, a las 7 de la tarde. Ladies and gentlemen, con ustedes, Rocktopia, el más grandioso espectáculo radiofónico. Bueno, tampoco es para tanto, rocktopía es simplemente rock y radio. Escucha Roctopía todos los martes de 10 a 11 de la noche, aquí, en Haitiden Radio. Roctopía, ni más ni menos. Gracias al esfuerzo de todos, los servicios públicos están garantizados. Sanidad, educación, empleo, vivienda, 112 emergencias, servicios sociales. Tienes derecho a estas y otras muchas prestaciones. Canarias se hace aquí, ahora, contigo. Gobierno de Canarias